Les 11 de la nit, Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes A Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport En la sintonia de la 97.7 Ràdio El treball s'ha afogat A la redacció d'Arturo Delgado Front del Control Tècnic Vos saludar con cada nit Manolo Montal Vos recordo que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, En aplicació per a dispositius mòbils eh, i, En Apple i Android En el TuneIn Com la 97.7 radio I a la nostra web la 977.com que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit esports97nit on teniu dues preguntes a respondre o millor he dit, en teniu moltes en teniu la d'esta nit que és la que avui estem fent directament després de sentir a Salvo i a Enzo Pérez, la pregunta que vols fer més, és decisiu el partit contra el Sevilla el diumenge? Penseu que és decisiu el partit contra el Sevilla el diumenge és la pregunta que estem fent vos aquesta nit en el @sports97. Penseu que és decisiu el partit contra el Sevilla del Dumenge i també continua oberta l'enquesta enquèsta, la enquèsta sobre la primera volta del Valencia Club de Futbol que ha de seguirà la tornarem a publicar per a que si eh, voleu respondre-la, pugueu fer-ho. Per tant, teniu dos qüestions a les que tendre més enllà de qualsevol altra cosa que puga ser charrada, eh, comentada, auditada. Assí en el programa i teniu, com sempre, el canal Arroba 97Nit per a fer-nos arribar les vostres idees, crítiques, suggerències, opinions, el que vulgueu. Bé, bueno, doncs pues, eh, estem ja a 20 de gener. Què vol dir això? Vol dir que al València, en el millor dels casos, li queden 10 dies per a completar aquesta revolució que anunciava Nuno el passat dissabte en roda de premsa després de guanyar 3-2 a l'Almeria Nuno que continua demanant reforços fonamentalment homes de banda i que vol donar hícida a tres futbolistes en una decisió o en un plantejament que no sembla estar compartit al sempre sempre la secretaria tècnica de València Bé, bueno, més enllà que aquestes coses passen sempre venia afleccions entre l'entrenador i secretaria tècnica perquè l'entrenador sempre vol reforços perquè si la secretaria tècnica vol amarrar la realitat és que eh, Nuno, que pensa que el seu poder és omnímode de gràcies a l'amistat del seu eh, representant George Méndez amb el propietari del València, Peter Lim tindrà que recordar o algú els tindrà que recordar a Nuno i a Méndez Aquellas palabras que en el su día nos deía Rufete así a la sintonía de Sports 90 Sendit, el día que pararon a mí. El día a mí me ha que soy una persona importante en el proyecto. Encara no se sabía que la IJUN era la base de la presidenta del Consejo de Administración del Valencia y del Fútbol. Por tanto, estaría que a Lugo le diguera a Nuno y también a Rufete, pero fundamentalmente a uno que es quien continúa mananti y mananti y manant que ha de treballar en consens amb el seu secretari tècnic i que, a lo millor l'expansió omnímoda del seu poder té uns límits que ell no esperava però la realitat és que hi ha una inversió molt forta feta a la plantilla del València la realitat és que Peter Lim finalment ha dut a Enzo Pérez i s'ha gastat 25 més, que es ha passat a la taula i encara l'entenedor està demanant més futbolistes, jo no sé si han 4 mesos i 20 per davant de competició i amb tan sols una competició per davant el van necessitar realment fitxatges jo sincerament dubte que qualsevol cosa és millorable en fitxatges, qualsevol però també estaria bé millorar la plantilla amb un sistema que li dotarà de personalitat i identitat suficient com per no anar canviant el dibuix cada 3 dies per tant, passi el que passe. sobre i sobre isides, que després parlarem d'elles amb deteniment al València li queden 10 dies i esperem pel bé del cor i de la salut de tots fonamentalment la dels aficions del València i la del Rufete que no tinguen un últim dia tan mogut com aquell últim del mercat hivern de la temporada passada on anaven en tant i sis jugadors a una eh, celeritat o a una velocitat ...que semblava la plantilla del València... ...el cambrot dels germans Max... ...en la famosa pel·lícula de... ...i dos huevos turos... ...11 i 36... ...totes i moltes coses més... ...moment de repassar-les a hores d'ara... ...en l'actualitat... ...en la qual sempre repassem... ...en forma de cinc fotos... ...com promesos amb la nova normativa... ...antiviolència i així de classe... ...han mostrat a Madrid, explicant... ...que no se persegueix a ningú... però que no se van a permetre... ...l'exhibició de certes simbologies tema de la Curva nor es apoyo al equipo y no perseguimos a nadie ni vamos a perseguir a nadie de la Curva nor Lo que sí que vamos, no vamos a permitir, es ningún símbolo que no esté autorizado por las fuerzas de seguridad del Estado y por las autoridades. Deudí espera fichar. Es el temps que té el Valencia para remodelar la plantilla tal y con demandan uno. Los hombres de banda son la preferencia del míster en queda mold de sigue tranquilsa moststat enzo péérezco se le preguntado sobre ese partido del sevilla decisivo según argentí en queda toda una vuelta para definir las cosas pero creo que tampoco es un partido que que si perdemos puntos Sevilla pierde punto eh, es un partido decisivo porque todavía queda dos una rueda y queda muchísimos partido por delante uche podría ser el devanter la cor el futbolista está bastata ex especies que puga desligarse del seu actual club lalrayán y red de confianza esto ti que de más juega Valencia Básquet amable rival en teoría más del grup el asesor Romanés Perasović recuerda als perjuicios duna de derrota en casa en una competició curta Bueno, yo creo que en liguilla tan corta cualquier derrota en casa puede ser eh, eh, definitiva, no. Yo creo que eh, tenemos que ganar como sea porque luego sabemos cómo es difícil ganar en campos ajenos, ¿no? 11 i 37, doncs pues, recordem les eh, dos maneres eh, o les dues preguntes que teniu en el dia d'avui Bé, la que estem fent vos, però a vosaltres és decisiu el partit contra el Sevilla de Dominger tenint en compte que arriba el directe que es juga la veràs que n'hi ha un punt eh, de diferència en la classificació i que ocupa el lloc Champions que vol ocupar el valencià. és decisiu el partit contra el, el Sevilla el Dominger, i també l'altra pregunta o l'altra apòstica que teniu és passar unes tonetes, reprenar la enquesta que vos hem ficat des del dia d'ahir en no l'arroba esports 97, aquesta sobre la primera volta del València Club de Futbol. 11 38, una pausa i tornem en seguida.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 JR Valle, tu concesionario SEAT abre en la pista de silla En Avenida País Valenciano 2 de Sedaví JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví El diumenge la batalla por la Champions es juga a la 97.7 Radio Un punto de diferencia separa a los blanquinegres y al equipo de Unai Emery Per tal de ocupar la cuarta plaza de la clasificación amb Estalla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Oscar Rubén Valdés. València-Sevilla. Esports 97, el partit. El teu equip, la Tegua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Esports 97, nit. el teu equip, la tegua ràdio. 40 minuts sobre les 11 de la nit, vin per arribar a les 12, moment en el que encara el temps de li ha debat i anàlisi i eh, aïllà ja vos avisaven que abans estava o a Madrid s'abostaven a la nova comissió que ha la Federació Espanyola de Futbol per tal de controlar les noves mesures anti, -violència, anti -violència que van aplicar-se en els camps. La majoria d'ells, almenys, Baix el punt de vista d'un servidor, mesures absolutament, bueno, més efectistes que efectives, però els ha pegat per allà, volen iniciar en els diaris i allà està. Bé, bueno, doncs avui ja m'ha de salvar Tret Pit perquè aquesta nova eh, comissió ja ha volgut deixar ben clar que en la curva nord o en l'estall de Mestalla el que s'ha de fer és encausar-ho tot per a que eh, l'animació vaja dedicada...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 Esto es así. Es decir, no vamos a ser eh, eh, tolerantes con ninguna publicidad que sea negativa para el Valencia club de fútbol y beneficiosa solo para unos pocos. Eh, no se va a tolerar cap simbología que siga eh, perjudicial para per el Valencia y eh, beneficiosa solos para unos pocos. Yo creo que en clara alusión y referencia a... Al Jomus. Eh, cosa que no ha desaprofitado Jomus, pero a un comunicat, eh, que digo y sí, desde la directiva de Jomus deseamos manifestar que fieles al compromiso que adquirimos en el año 83, hasta eh, el día de hoy no es más que animar y defender la imagen del Valencia Club de Fútbol. Hemos tomado la decisión de renunciar a mostrar nuestra pancarta en el estadio de Mestalla y así ayudar a traer la normalidad cuanto antes hacia nuestro equipo, que es lo que realmente mente debe importar por encima de todo y de todos. Lamentamos no haber podido reunirnos con Valencia tras solicitarlo en diversas ocasiones para que el club nos hubiese transmitido directamente sus preocupaciones, las islas que nosotros tenemos y defendemos junto a Curva Nord. Seguimos sin entender cómo se puede tomar una decisión sin que haya cambiado nada y mucho menos sin escucharnos, pues el Valencia y su propia imagen... Pues por el Valencia, perdón, y su propia imagen, todo esto hubiese sido llevado de una manera mucho más elegante y a la altura que tiene nuestro club, a la altura y categoría que el Valencia merece. Ahora tan solo nos queda nuestra voz, voz que siempre seguirá al lado del Valencia. Amun Valenciatiu, el comunica de Jomus, si eh, complisen, cap problema, falta de complisquen. Pero eh, pero alguna cosa está bien de problemas en los últimos partidos, si hay problemas en el día de la Almería... Agrada o no agrada? A mi, jo ho he dit, eh? jo crec que les mesures són més efectistes que efectives, però si són les, les lleis que n'hi ha i no se permet eh, mostrar certa simbologia, ja que aquesta la llei t'agradarà o no t'agradarà, però és el que n'hi ha. Una mà de l'osau que ha aprofitat eh, eh, la seva aparició en la teleoficial del club per a fer un balanç també de la primera volta del balanç club de futbol, eh, la qual eh, qualifica d'esta manera a nivel de puntos es un balance muy bueno históricamente en el Valencia, en la Liga de 3 puntos pues creo que es la, la tercera clasificación y más teniendo en cuenta que venimos con, eh, pues eh, es un equipo nuevo, es un proyecto nuevo hay 15 jugadores nuevos, somos el, el, el, el equipo más joven de la primera división española, que tienen que adaptarse que, que hay jugadores que juegan por primera vez en primera división y, y yo creo que el balance si tomamos todas esas consignas, proyecto nuevo Eh, jugadores jóvenes yo creo que es muy positivo yo creo que es para estar satisfecho si bien cuando miras la clasificación esos 38 puntos no reflejan clasificación Champions, obviamente nosotros somos ambiciosos, somos más ambiciosos y nuestro objetivo, lo hemos dicho desde el principio de temporada con esta plantilla con independencia de que sea un nuevo proyecto hay jugadores extraordinarios la inversión que se ha hecho en el Valencia es una, una inversión muy fuerte, por lo tanto nuestro objetivo no puede ser otro que es el Champions perodium una madeabo que también ha cualificado de esta manera el partido con tal sevilla recordó la pregunta que tenemos fue en el twitterba esposa antes ennit pensó que este seió sí, el partido con tal sevilla de esta manera protestcha a mado salvo la venganza no existe ni en el fútbol ni en nada de la vida ¿no? yo creo que ese es el ejemplo que todos los que estuvimos en meestría recordemos aquel día antes durante y después antes eh, cómo recibimos el equipo cuál es la ilusión que había en la calle qué es lo que se transmitió al valencianismo, durante cómo, cómo se animó a nuestro equipo, cómo se animó a nuestro equipo, y después cómo esta extraordinaria afición supo encajar ese, ese momento de dolor, no con respeto, y sobre todo con ánimo a, a nuestros futbolistas, porque al final es lo que queremos, ¿no? es, es queremos a nuestro club. Les paroles d'Amadeus Salvo, el president del València de de Futbol UI en la teleoficial eh, amb motiu de la inclusió del València en nova comissió eh, de mesures d'antiviolència que ja han començat, que, bueno, com deia jo, per a mi mesures més efectistes que efectives. La veritat és que eh, el meu lloc de l'assunt continua sense afrontar-se Eh, però bé, bueno, eh, també és cert que hi ha una nova llei i que n'hi ha que a la ni més ni menys agrada no, I això és la en realitat i el comunicador jo m'ho respondent i diguem que van a llevar la seva pancarta de eh, la curva nord per tant sembla que pot tornar a haver-ne certa tranquil·litat per al partit contra el Sevilla, però aquest partit en el qual tot apunta que estarà en l'onze inicial Enzo Pérez que ha parlat en el dia de avui després de l'entrenament en Paterna Folgado, què tal? Bona nit Home, Manolo faltaria que no estigui al 11 si te has 25 quilates Bueno, no sé com l'entrenador vol gastarse encara més No, menys no, estarà Enzo en el no sé. Sí, no? Sí, sí, sí Vale, perfecte Què ha comentat l'entrenament de València? Pues ha comentat moltes coses bueno, primer, segur. perdona de l'entrenament res destacable encara és Bueno tornada de Eutamendi a nivell 11 de cara, no, no, no. De cara a diumenge, encara en no. Massa Pronte. Pronte. Però s'hi ha tornat a Mendi i ha començat a trotar en la Gàbia a Pioti. Sí, jo també em dic que de la, que, que formarà part de l'11 inicial, l'altra volta este cap de setmana, després de Pedres el l'últim compromís per, per lesió, i a partir d'ahí hem vist com que treballava ja sobre la brossa de Paterra, encara que en solitari, i en la jaula en la Gàbia, Pablo Pioti, a qui encara hi resten dues setmanes mínim, Para que torne a estar en, en dinámica de, de grupo ¿no? Manolo per tanto bueno probaturas en cara eh, de cara y esa formación inicial a utilizar el día del sevilla en cara no cap perfecto perdón con no está eh, en cara a la vista cap pista de la que del 11 que pueda eh, posar en un espíritu santo y el dibujo que ya comienza a ser también eh, una incógnita eso contra el equipo de uno además sentarse en el que ha dit enzo Pérez que para en, en el instituto del pie Pues sí, pasa por ahí Enzo Pérez, el Instituto Feado. Valenciano del Pie. Fíjate, pues que no pasaba cap del Valencia por allí, ¿eh? Yo creo que pasa entonces, ¿eh? ¿Tú creus? Sí, el que pasa es el que no recuerdo. Yo es que donar la roda, roda prensa prensa, yo A creo la, que es la primera. Es la primera roda de de prensa que es dona eh, allí supuse que habrá cambiado algún término de ese convenio de, de colaboración que obliga a los futbolistas no solo a estar allí, que van evidentemente de forma eh, habitual, sino que uh -huh. pues a partir de alguna rueda de prensa también habrá de hacerse en aquellas instalaciones siempre que visite un les visite un futbolista, en este caso este matí pasaba Enzo Pérez y parlaba de esta forma ¿no? sobre el compromiso que le espera a su equipo el Valencia, este clave de Mestalla, este clave de semana a Mestalla delante del Sevilla. Sí, porque estamos los dos ahí cerca pero creo que tampoco es un partido que, que si perdemos puntos, Sevilla pierde puntos, eh, es un partido decisivo, porque todavía queda todos una rueda y queda muchísimos partidos por delante. Eh, es un partido importante, sabemos, la gente eh, lo vive así, nosotros también, eh, se ha hecho una, una rivalidad, eh, dentro de todo hay que ir con tranquilidad, que disfruta, así como nosotros vamos a, a dejar todo, Y tratar que los tres puntos se queden en, en Valencia, pedir a la gente que el, el apoyo, que, que vaya con tranquilidad, que disfrute del partido, que disfrute de todo lo que se va a vivir porque va a ser un ambiente muy lindo. Me han comentado eh, que hay una rivalidad linda con el Sevilla, así que nosotros trataremos de hacer lo mejor posible el, el domingo para que los tres puntos queden en casa. ¿Cómo se le guayará al Sevilla? Se le pregunta a Enzo qué ha de hacer el Valencia para guayar al Sevilla trata de, de presionar trata de, de que nosotros tengamos el control del, de la pelota trata de manejar los tiempos del partido que eso hace fundamental eh, por ahí momento que, que vamos a tener que bajar un poco la intensidad y momento que vamos a tener que presionar eh, más arriba por eso que trata de manejar los tiempos del partido va a ser fundamental creo que, eh, que el que gane la mitad de la cancha creo que va a ser seguramente el ganador del partido Enzo Pérez y el Betis también gana el que sabe ya ja que diz del vestidor, bueno, pues ya ja cierta rivalidad el Sevilla por que va a la temporada pasada, pero es que el Benfica, un militaba Enzo la campaña pasada, también iba a pasar algo semblante también el Sevilla, y es que en la final de la Europa League jugaron Sevilla y Benfica. En, en el, València, Benfica. Correcte, i el Sevilla también después de cargarse al Valencia se, se carga al Benfica, también se recuerda Enzo Pérez. Lamente no, no, no pude jugar esa final eh, llegué a dos finales de Liga Europa y no pude conquistar ninguna no pudimos conquistar ninguna de las dos pero sí seguramente nos quedó esa, esa pica ahí por todo lo que, que transcurrió dentro del partido que, que a mi entender fue que benfica fue, mereció de haber ganado esa copa pero te voy repetir. Eh, siempre digo lo mismo y lo dije antes en el Real Madrid que dentro de la cancha somos 11 contra 11 y siendo así puede pasar cualquier cosa en el fútbol ahora que está todo muy parejo A Enzo Manolo también se le ha preguntado si le pesa eh, de alguna forma en el seu joque el FED que el Valencia hacha pagado por ahí 25 millones de euros eh, La verdad que yo en ese tema eh, uno, el jugador no pone los números, sino el que decide entre los clubes y entre los clubes Eh, yo cuando fui a Benfica y pusieron esa cláusula la puso el presidente junto a los directivos de Benfica eh, Valencia sabía de un primer momento eh, lo que era para poder salir de, de, de Benfica y bueno, después se puso un acuerdo entre ellos así que eh, a mí realmente eh, uno queda al, al margen de todo lo que se habla de los números entre clubes y clubes Bueno, pues eh 11:51, alguna cosa más eh para tancar, folgado? No. Davant se'llava a l'audici no? Sí, en tertúlia després, no? En tertúlia després, sí, sí. De sí és possible sí. Eh, Per cert, ahir dèiem El dubte del famós partit del dia 15 de febrer Per 12 del matí Se ¿Qué, va a jugar Se va a jugar sí, Se va a jugar perquè n'hi ha... Però rastro. i el rastro? El rastro o se'n va a dissabte o se'ls pot habilitar Hi ha una nova ordenança en la que té prioritat el futbol Per tant, el rastro o va a un altre lloc Ixe dia, però, però O passa a Ixe, no és un problema del València Però... Un rastreu eh, eh Fogado, fes la idea Que estarem en me Mestalla rasta. el 15 de febrer A mi m'agrada ixorari a, a mi ixorari m'agrada, m'encanta Ixorari, pera, és a dir Arribar pront del camp, dixionar fortet I ja entrarà d'estadi A mi, jo entenc que Arturo, que es xita molt tard No bueno, li agrada eh, al Sars no, Hi ha gent que li vindrà de categoria perquè no es citarà. En Palma Sí, bueno. Bueno. en Palma o en València, però no es citarà. A mí, en serio, ¿eh? Las dos del migdia me agrada ser Está bien eh, Por tanto, esa historia ya está definida La otra Al Valencia, cuando ya le queden 10 días para fichar La prioridad de Nuno Espíritu Santo Que vol fichar cada dos semanas Son jugadores de banda Y que isquen tres futbolistas Yo, cada uno está más complicado que isca, Porque el país está Manant el kilo y pico Que cobran el Valencia Y eso ahora mismo no hay equipo que le doy Y después... Ya bueno Se les faltan Sea de Filipe Augusto Y también En el tema de eh, De Zuculini En carga de Zuculini Depende del City Y yo creo que va a estar mezclar Y después Para los fichajes Yo al final No creo que venga En el estrés Que demanda el entrenador Creo que Rufletes No es tan partidario De fichar tal de futbolista Igual algún retoque más D'ací a 10 dies per... La pregunta és qui pesa més Si Nuno o Rufete ah, doncs, a que I la resposta és Nuno eh, Jo comença a tindre a, a algun dubte Sobre sí. la jurisdicció omnímoda de Nuno eh, no. I que des de dalt Estiguen dient que han de treballar conjuntament Nuno i Rufete I després ho explicarem 11.53 del Llevant Unió Esportiva I ha de dir que el conjunt nota Folgado, ja té José Mari Y que el próximo encaure Sembla caluche 32 tacos Esta en el rayán Sí Porta una garba También no suele sé jugar Pero sí. bueno Es el davanter Que de momento Ha trovado Manolo Salvador Bueno Es el davanter Que ha trovado Manolo Salvador Después de la recomendación Del técnico Lucas Alcaraz Sembla que últimamente Manolo Salvador Se está plegando uh -huh. A todos los desechos Del, del técnico Ya comentaré Recordaré Fue uh -huh. un par de semanas Manolo Que Alcaraz Estaba que aparezca Porque los noms Que ya había de Manat No le importaban Y al final sembra que era correcto del contrario Y que los noms que demana eh, Lucas Alcaraz Son los noms que está por Danley Manolo Salvador Y efectivamente, José Mari Ya es futbolista del Departamento Esportivo Desde la semana pasada, tres meses en se competir Calucci porta un fum també de mesos sense jugar al futbol i va arribar llavors ja en el que li costa este futbolista posar-se en forma i a més el llevant està barrera també de la contractació d'un porter suplent d'Osasuna en segona divisió Què passa, que li sorra un porter al Joan? Lleva a pintar el dos, si t'estigues sí, sí, sí, a més Marinho l'altre dia pues, va fer un molt bon partit bon davant l'ells és <ríe> de lo millor del llevant d'una de esportiva O sigui, el jornales. porter suplent pinta de que no està contant i no més mínim, ni conta. Sí, pero es, es sorprendente Que Lucas demane Demane al reporter Bueno, pues eh, Fins ahí la información del eh, Lleva Antonio Esportiva eh, con decíamos eh, El tema de Caluche Yo creo que el jugador Ya tenía un acuerdo total Fogado Todo pasa porque El futbolista Es desvinculado del la Alta Que se en está Que yo creo que tampoco Le posará más problemas Sí, falta ese trámit Diríamos eh, Burocrático Y se me la mano, Que es cuestión de Que el Lleva Ya oficialice La contratación de de Caluche, altre davanter per a la plantilla de, de Lucas Alcaraz amb Barral en, i amb Martins que és fonamentalment el que li costa pues, mm. en, en forma a aquesta futura si ja viatja amb la delegació de Penyes a Vilareal 26 pavos, autobús més entrada i 22 euros eh, per als penyistes eh, 26 per als aficionats i 22 per als penyistes la xifra programada a les eh, 5 del dissabte des del pàrquing eh, i me diuen que ja han emplenat tot l'autobús per a anar a donar-li suport a donar l'equip en el Madrigal està a dir que la temporada passada no fa dos, va obrir un gantt-off del Llevant Unió Esportiva 0 i va pagar un menú important del Llevant o a l'equip eh, del Llevant Unió Esportiva del eh, Vila o l'any passat, l'any passat mateix, crec que va ser eh, o, o va ser l'any de l'Europa la es que se la, va ser l'any d'Europa, no? Sí. se me passa el temps volant sí, sí. bueno, però que el Llibante té la il·lusió de tornar a pescar en terra del Villarreal i poder afegir eh, més punts que falta, li, pan, li fan ara mateix al Bisecuer de la Lliga Espanyola 11.53 i, 56, perdó. I demà tenim bàsquet, i tenim bàsquet en la Fonteta, no més quart, el partit entre el València Bàsquet i el assessor romanès. Juan Mar Romero, què Bona nit. Hola, Manolo, buenas. Demà, com hem dit, 9 més quart, de les 8 i mitja sintonia del Superbàsquet en 97.7, el partit entre València Bàsquet i l'assessor de Romania. Un conjunt que en principi és el més feble, i jo no sé si per a sovits s'aulora a so està... Eh, Adverttim constantment sobre les conseqüències d'una derrota en casa, sobre que l'equip romanès de tots benns romanesos, que és un equip eh, preu atlètic bueno, està apretant prop perqu que la gent no se relaxi Juanma Sí, hombre, yo creo que en su papel, ¿no?, de que el equipo ni mucho menos se confía, además sabiendo que el equipo juega en casa y que no puede permitirse ningún error, pero evidentemente un equipo muy inferior al, al Valencia Vázquez, sin apenas trayectoria internacional, solo con dominio en la Liga Rumana, y eso que además viene de perder en la última jornada de su de su competición, y un equipo que, como bien dices, sobre todo se sustenta con americanos, ¿no? Brown, el fin de Gerald Lee, son sus jugadores más significativos, y quizás los que más conozcan la afición, pues a Mohamed, un jugador ganés que militó en Valladolid, y sobre todo Pelécanos, no un griego que militó en el en el Real Madrid, pero del resto, poquito más que destacar, y como nota curioso, un jugador americano que tienen ellos, se llama Jarvis, juega con la prestigiosa selección de, de Qatar, ¿no? Esto es un poco yo creo que ahora viene a las claras del rival que va a tener mañana enfrente el, el Valencia Vásquez. Un, eh, un rival que té el que té, y un Valencia Vásquez que también juega más el que té, eh, a volcón de la cuantidad de lesiones que ven en Mimband al equipo de Alonja. Sí, eh, aunque eso sí, para mañana por lo menos hay una, una buena noticia... ...porque va a volver Luchich a la citación de, del equipo... ...por lo menos va a estar ya en el, en el banquillo... ...ha trabajado bien en la jornada de, de hoy... ...tiene buenas sensaciones en ese, en ese hombro... ...se había fijado un plazo de 7-10 días para su vuelta... Mañana se cumpliría una semana, con lo cual los prosagios son buenos y el Serbio, por lo menos va a estar en la rotación del equipo. Veremos luego si le da o no minutos Berimir Perasovic. Seguirá siendo baja, evidentemente, el, el ucraniano eh, Sergirisuk y, por supuesto, la baja más significativa, la de la belga Sandman-Rosson, que es la que más puede acusar el, el equipo taronja. ¿Sentimos algún testimonio que han eh, parado el día, en el día de hoy del encontro de demás? Pues vamos a escuchar al técnico de Valencia Básquet, a Bedivir Berasovic, que hablaba así del rival de mañana, del asesor Floyesti rumano. Que tiene mucha capacidad individual y nos vamos a enfrentar a un equipo que suele jugar mucho tiempo en zonas, eh, que cuando entran unas rachas eh, son canastas de muchas dificultades de defender porque son calidades eh, individuales de jugadores que lo van eh, por encima de cualquier otra cosa y pues esto, que es un equipo que puede crearte problemas porque tiene muchísima calidad individual Y un hombre que además mañana puede batir un récord en la EuroCup si es titular en el quinteto de Valencia Vás será el jugador con más quintetos iniciales en toda la historia del EuroCup hablábamos del capitán Rafa Martínez que también ha analizado así al rival de, de mañana Sí, tanto para ellos como para nosotros es un partido muy importante, tenemos de sumar una victoria para, para ir bien en este las 32, ¿no? Ellos también uh, creo que han perdido los dos partidos y, y es como una final y bueno, será un partido complicado, ¿no? Ellos son un equipo con con mucho jugador extranjero, creo que no hay ni un jugador rumano y, y será pues un un buen test para ponernos a prueba en este las 32. ¿Alguna cosa más, Juanma? Pues poquito más, que el partido se será a las nueve menos cuarto y duelo inédito, nunca en la historia había jugado Valencia Basket con Nasesov nunca tampoco había jugado con un equipo rumano Gracias, Juanma Un abrazo, buenas noches Dotsenpunt de la Nid, momento de comenzar el debate de tertulia y el análisis Así Sports Pots, Norandasenit Esports 97 NIT, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut, moment d'arrencar el debat de la tertúlia d'anàlisi hacia Esports 97 NIT. Mano a mano, eh? Anem a aprofitar, no, que vau estar. va estar? Vau estar. I... Para que entre. Vau I <ríe> no, lo que anem a aprofitar és es que no està caros vos pa posar-lo ¿No está? Tom, después sí hablará y nos molestará, vamos a aprovechar ahora... Tito, ¿qué tal? Buena nit. Hola, muy buena nit. Vamos a aprovechar que no está Carlos Bosch y vamos a ponerlo ver. Hombre, eso, eso, es, eso era fijo si estuviera o no estuviera Carlos Bosch. <risa> Además, usted sabe que, que el zorro y yo, ¿Mm? cuando intervenimos a mediodía en el programa de Chimo Rovira, sí, en Valencia Abierta... Estàvem totalmente compenetrant. El matxaqueu a... molt, no? El nos, molt. Nos, echamos, nos echamos una bronca. Pues ahí está, són els 12 i 2, i Bosch ha demanat cançó i tot con cada, cada dimarts, sí. però sí, sí, mira, apolat. Tu també estàs enterat, Arturo, mare de Déu, senyor, en quin món viviu, Pero el que se ha escrito de una mano de otra, el señor Bosch no ha aparegut, bueno, aprovecharé si voleo tirar alguna cosa de Bosch, que que vos leo pasta o alguna cosa volgado y momento. No, igual a arribar alguna noticia, ¿no? Igual, alguna. Te, te, te, te la va a dar yo toda la mañana le peleo alguna. Y, y no informa. No hay manera, ¿no? El, el tío se va a hacer las largas cambiadas estupendamente. Fantastic, buenos sueños, pues eh, tenían que comenzar ya a eh de este mes que viene en el día de Wi. Eh, no sé si heu sentit les eh, paraules de Salvo en la teleoficial del club i la immediata resposta de Llomus eh, jo continuo parlant del mateix eh? però a mi les mesures que estan prenent la Lliga i la, i la Federació són més efectistes que efectives són més mesures encaminades a eixir en les portades dels diaris nacionals a que te traguen els informatius estos que n'hi ha a migdia eh, en les grans cadenes però que no ataquen de manera eh, sincera i absoluta l'autèntic problema que ni hayan de fútbol eh, ya ha habido una respuesta de Joe Mustame no sé si está o alguna conclusión y el que sí que sacar es que te agarra o no te agarra lleva una nueva ley y ni hay que acatarla sí eh, yo de entrada sobre este tema creo que estamos haciendo eh, la casa por el tejado es decir que estamos persiguiendo al que dice tonto en el terreno del juego o, o nos ponemos a trabajar con la policía que se lo sabe de memoria cada policía de cada ciudad de cada equipo de fútbol Sapaón, Stanley, Quijón sabe de memoria quién es cada uno lo que hace dónde vive cómo come y, y, y qué radio oye Entonces, que, que, que, yo creo que, no, que, que empezar la liga de fútbol a hacer una cruz de cara a la galería y no contar con los profesionales pues me parece una torpeza está pasando lo que está pasando lo ¿no? que si dices tonto a uno te tiran el campo pues, o sea, sí. hay que ser chorra con perdón Ellos de perseguir, al que tuvo una navalla, se perseguía y se ha tonto. Es una cosa que no antes más había claro, folgado. Cuando la, cuando la policía sabe, no lo digo por los lomus, ni por nadie en concreto, pero la policía sabe quiénes son más más bandarras en un campo que otros y los, los tienen perfectamente identificados desde hace tiempo, por lo menos en Valencia. Yo estoy acord, he mol, mol de acuerdo, ya hemos hablado mucho de este asunto y evidentemente pues no nos ataca la, la verdadera eh, eh, arrel del del problema, y mientras que no es ataque de la red del, del problema, pues ese problema con continuar, ¿no? Se acabó la vidilla, eh, pues ya no puedo ficar verde a Carlos Bosch que acaba de arribar. <risa> Va, ver, bueno, <risa> <risa> <risa> digo, qué más Te han portáis. Yo dije que tenido tenéis hasta que venga, cuando venga ya no puedo resolver. Ahora ya está en el estudio, acaba de entrar. Yeah, yeah. Si te digo alguna cosa que decir, ahora ya callad ¿Qué para pasa? siempre. Tú lo que pasa, no ¿Mata? puedo no, Arturo no era, ¿eh? era, no que Arturo no era El que te que estaba hace. pelante era Vau Mira que me extraña Manute Vau Espera eh. que me ponga los cascos No me cabía en el tweet pequeño saltamontes Pero la gente sepa que es pequeño ¿no? Si sí, no, no, a ti te dan sí. Vau por Manute Vau Que tú mides 1,95, casi 2 Arturo, claro, claro, claro. la ya, las torres gemelas Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo eran las Son torres las gemelas clásicas de Houston? ¿Quieren? Ralph Samson y aquí molado ya sí. Arturo, has preparado la canción mía que després, ah, després Ralph Samson va jugar... Bueno, va jugar, no, va estar en el mal a la Ah, sí? sí no sé, ja no va, no el que ah. passa és que el genoi de Ralph Samson, bueno... Esta... Era también el de Woodgate Més o menos <risa> Mira Cosín Cosín Cosín Cosín Cermans Pero eso te a decir Jugando en la única No, jugando no en la única Canosti en Málaga Que Málaga se vio muy bien Muy eh, muy alta, bien Alta, muy alta muy cosa de jugar Nunca llevabao por Málaga también <risa> Está por Málaga ganando, ganando un título Sí señor Claro, claro, claro. Y, y usted viene moderno Y sacando a Woody de nuevo <risa> La canción que ha pedido Sal de la caverna Que parece que este es una cueva Ahí va Sal de la ah, caverna de Alibaba Está bien parlante Carlos Eh, eh, y Bau no tenía razón, no sé lo que era, eh, pero... No, sí, eh, sí que tenía razón esta vuelta. Está bien parlando de... Ah. Dice, ah. Dices, ah. no ves ah. mesures que esta federación llega... <ríe> A ver, bueno, así llega perdón, contra, perdón, perdón. El, eh, contra la violencia en los estadios Que yo torno a decir que son más efectistas que efectives eh, Y, y sí. que bueno, la realidad es que El Valle está en esa comisión Y que en vez de que te agraden o no te agraden A mí me parece que un día va, que es hacer la casa per la enteulada eh, La realidad es que ha cambiado la normativa Y ni no ha que acatarla, te agrade no te agrade Sí, no sé si eso acaba eh, Finalmente, siguiente, conflicto De que va a pasar el SAT de Mestalla No, porque yo de momento digo que van a retirar no, la pangasta sí, sí, sí, Y ya pero... está Ahir anava la pancarta, no m'agrada parlar d'aquests temes A mi tampoc, però crec que... Sincerament, pe però bueno... Pe pe pe si Hoy han passat, després... ho ha passat unes coses no, Jo fins ara no m'havia pronunciat perquè Ho veia, bicho con cariño eh? Dimes i diretes de la gent de, de estai, Però bueno, ara ja s'han pronunciat els Jomos Oficialment, es va pronunciar València, mm. ja cal parlar vale? Jo tinc una opinió Sobre la curva, que ara diré M'encanta la curva, però hi ha una, Alguna coseta <coughs> Eh, la realitat és que el València havia arribat a un acord el València ha demanat des de primera hora a, a, a, a la curva que, que la pancarta no estiguera de Jomus Jomus li diu al València quitamos la palabra ultra i acepta i el València dice, sí però després arriben les noves lleis després del que va passar en el Calderón en el Riu, millor dit uh -huh. eh, eh, en el Manzanares i tal i és quan el València diu no, mira, ara ja no vull ni encara que ell veu la palabra ultra heu de llevar la, la, la pancarta Y señores, eso ha dado a la misa Me hacen ya de que el Valencia En la figura de Amadeo Salvo pero estar desde la comisión Quiera ser más ejemplarizante todavía en Que mes, es normal de, en efecto, eh, Oiga, señores de la curva Señores de, de la curva o de la recta <risa> Es que lo que hay No, yo estaba diciendo A mí no me agradan las mesiones es que Y pensé que, que son inocuos pues, Pensé que son más efectivas Pero la realidad es que ni una no va allí Que ni a que cumplir y la Dita hay, eso Sí. Mm, entres en la Curva norte En la página web de la Curva Nord <coughs> y en, Igual en cada sí, pero eh, Me dan las gracias a mí como a periodista Por ser uno de los primeros periodistas O el primer mm -hmm. que va a creer en ellos Y en la, nuestra historia Parlen de mí, porque una vez vinieron allí y me, digo, mm -hmm. y me vas a trobar en dos tipos Y que estos son más valencianistas que yo claro. Pero después, al final, al llarg del tiempo bueno, Ponía pues política, comía política en les falles En les peñas taurines No ¿Vale? en en, en, en, en, en, en, en los coyes de, de Moros y Cristian que no connect pero en conec, pero si peñes en algunas si están, ¿vale? <risa> Yo qué sé, al final es, es un poco lo que decía de Joao Pereira no me agrada que la curva traga una pancarta de Joao Pereira porque al final Barraganta me defen la, el escudo de la pareja cuando en el minuto tal de partir decidís no animar oiga usted, ¿y mañana que me van a pedir cerveza gratis para, para seguir animando? trate de frivolizar perquè tampoc connectant tant el tema. Per que la gent ho entenga clarament. Efectivament, dir, la curva de protestar, tot el dret del món, si una cosa no li sembla bé, però no, no deixe d'animar. Si tot això va ajudar a que el pròxim partit la curva anime tot el partit, oi, yeah, perfecte. Ara, tots hem de saber, inclús l'afició que ens està escoltant ara, que n'hi ha normes noves i que si l impeguen, l impeguen li pillen diguent-li no sé què, no sé quantos, oi, a a més licado, el puro albalesiao ¿qué le voy a hacer? Me, me gustará o no pero es lo que hay, ¿no? Mí, tampoco mí, nada, tiene mucho más debate, pero bueno, perdón es que no dejó de hablar, ya, ya empezamos <risa> ya, ya, ya, sal <risa> la cova Manu Tebao <risa> yo, yo las, las nuevas normas, ya he comentado antes que parece que se hace la casa pero el tejado pero una vez dicho esto, sí. si hay nuevas normas hay que cumplirlas, hay que respetarlas porque si no sería un reino de paifas claro. y luego, sobre la gente de la curva eh, siempre que se generalice algo se crea una injusticia claro, muy evidente, porque en la Curva Norte como tribuna, como anfiteatro eh. como, como el superdeporte como la 97, por eso hay, hay de todo, hay gente sonriente hay gente más eh, bueno, pues eh, no creo que haya que, que, que, que ejemplarizar eh, eh, con nadie, lo que sí digo también es que por una pancarta que se quita no se deja de, de poner pues parece un asunto demasiado banal para que se monte tanto frío Sí, por eso yo decía que no quería pronunciarme hasta que hoy que las curvas o los yomus y tal se han pronunciado y, diga, y digamos y digamos que toca y ojo, y de la curva y de decir que como grada de animación que ojo, que ahí hay 2.000 personas y una directiva y el que va a perder a band, siempre es el que lleva los palos porque es el que toma la Otra decisión idea. es que, che, como no. le falle si el empeño estadounidense que al sí. final ni a 2.000 personas, y ni a política ni a una vida, y ni a conflictes però, ojo, dit això, que se pot opinar Perquè a millor la curva En tot no ho va a fer bé, o a millor el club Conforme vam comptar avui, en tot Tampoc que va a fer el club, eh? En uh -huh. tot tampoc ho va a fer el club, les coses com són Però que anava eh, La curva com a grada d'animació mmm, També s'ha exportat Per la seva manera de fer bé les coses En moltes situacions Jo està estat palco VIP, i el dia que tiràvem a Peregrino Perquè la real m'ho guanyava dos quadres Día me el palco VIP me ese ¿Eh? día, perdón, perdón Ese día que Pelegrino Dijo en la de prensa que iban a pichar un central <risa> Sí, estaba estaba cesado Corre, eh, eh, Me tocáis ir la puerta de pero Porque desde la curva tenía que tirar en cosas, botellas y no sé qué La puerta del Paco Gip sí, sí. Que era la curva, ¿eh? Yo me, yo estaba, ¿eh? No te decir ningún, ¿eh? Que nos tocáis ir una la puerta de atrás No va a ser tan grego Y es que desde uh -huh. allí, punto, ahí sí, no sí. Pasaba, pero que um, Al Jardín es difícil ser Eh, ser perfecto tío de alguna manera, como se controla todo eso yo estoy que encanta de la curva pero insistís no, no está la pancarta, pues, sí, pues no entra pancarta anime usted al claro. equipo anime usted no, Carlos, al equipo Carlos, yo creo que, es, que si hay nuevas normas lo que hay que tener es un poquito de correa, de elasticidad mm. es decir, vamos a empezar a cumplirlas perfectamente y luego el tema se va a relajar y podrán posiblemente llevar cartas y hacer cosas en los, pues bueno a mí la animación me encanta que hacen en el campo pero, no claro, claro es que es un ejemplo de, para otras clase de, otra que, de que, animación que yo el otro día fui a, a la grada, grada detrás de la portería en frente de, de la curva y vamos parece un tifo y no, no, le, le contestaba todo lo que cantaba <risa> <risa> sí, que sí que estaba que está fantástico como diría claro, y ahora pero... re, ya no recuerdo perdón ahora no recuerdo qué partido hubo recientemente no sé si fue el Elche o sinceramente o un partido de un equipo que se jugaba bastante Y, o el español, creo y el, el español, si no recuerdo mal, contra el Valencia en Copa Que quisieron limitar A la curva Nord Y cómo espera al equipo a la llegada a Mestalla Que no es bonito esa, esa recepción Que le hace la curva al equipo Que no no te ha dicho el propio uno Y te lo dicen los futbolistas Que hay veces que ya vamos ganando Gracias a esa recepción de la curva Nord decir que... Claro, claro però, guau, wow, aquí els torsos no se mojan, pel·le i mele, el calvo ah, no, el zorro, sí. eh? Jo ja ho he dit, clarament. Ah, vale, vale, eh? vale. Per a mi les mesures són inocues, són més efectives que efectives. Jo crec que en el tema dels ultras s acaba molt fàcil i abans crec que vau donat en el clavo. Te reunixes en cada ciutat amb la jefatura superior de policia que sap qui són i els interessats que tenen i on se fiquen i on subiquen i on viuen cadascun. I en cada claro, sí, el sí. moment de Montreuil de dir este, este, este este no entra al en camp. A mi m'han por... dit, dit que el València sap qui, quins... Acaba quins elements de la CUP la... t'estic parlant d'en cada ciutat d'Espanya en cada ciutat d'Espanya mi... és, és tan senzill com organitzar una reunió amb el president del club que toque la federació, la lliga i la policia claro. que, que la curva ha assenyalat als, als 4, 5, 15, 200 que que, que, no, que, no els, que no els vol i li ho ha dit al club i el club actuarà si vol o si no vol o però jo també insisto que, que eh, el mando de tot este tema lo debería llevar la policia recordemos que tanto en Mestalla como en todos los campos de fútbol hay 100.000 cámaras enfocando, no el partido, enfocando a la gente. La no, en el Madrigal no hay tantas, ¿eh? En la, en la jaula está lleno. En el Madrigal, no, no. En la jaula de Madrigal no sé. Yo digo en el Madrigal porque al del bote, Madrigal, al estar... del bote no lo he encontrado. No tampoco han pescado que tirara la botella de agua contra Messi, ¿eh? ¿Ves, ¿Ves cómo no hay tantas, Mau? ¿Ves cómo no hay tantas? <risa> no, Pero a Marcelino no le parecía poco seria la Liga de Fútbol Profesional, ¿eh? Cuando está, mira, Folgado ¿eh? está toda la nit. No le parece Marcelino donan, poco serio. ¿eh? Folgado, ¿qué ah, te pasa en Marcelino? ¿Cómo cambia el tercio? ¿Cómo eh, ¿cómo eh, el tercio? Es, ¿No? ¿No? No, pero el de escoltad tiene que la atención de que los premios de la liga son un, un chanchullo. Pero así el el la ficara pateta, La eh. el, el cala el cala pateta, el, ¿eh? el la claro, ojo, está, está hablando de los premios de, del banco, del BBVA que le debe haber venir embargar alguna cuenta y Porque hay dos premios, los de la liga y los del De BBVA y dos páginas web. Esto es estupendo también, también habría... A mí, los premios de la sí. Liga, y hoy desde mi día en el Super Murcielago, me parecen una chufla cósmica. Pero yo creo que ¿Vale? se refería... Al... ¿El de Bando sí, sí? Yo creo que se refería a los premios... No, no te expliqué. ...mensuals, ¿no? Ah, pero, no, no, te expliqué. No, hay una pausa, una y pausa, después de pausa... Y lo yo. Y arrepleguemos, tema, a arrepleguemos a Marcelino, ajá, para divino, A Marcelino, a la Liga, que yo creo que lo que ha Tercer Mundista, arrepleguemos también... Manolo, ¿sabieros? perdóname. Sí. A, antes de la pausa, para calentar un poquito el ambiente el Villarreal ha puesto quiste uno en las para Levante nada más ah oh, pues que grande eres vao doncs, pues, eh, dit que també, 12 i quart també he hem de parlar de... Van costar en les del València, tio 20 jo què sé, jo jo què sé bo, que hem de parlar també del mercat, que queden 10 dies sin un uno vol 60 fixatges 12... hay, hay que apretar el vol 60 o 65 fixatges 12 i quart, fem una pausa i tornem de seguida, fins a la una, esport 97, dit, ací en la 97% ràdio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 Consiga con Levante, el mercantil valenciano, la fregona mágica que revoluciona la limpieza en el hogar. Una fregona Mopa que hace mucho más fácil, rápida y eficaz la limpieza gracias a su sistema de escurrido y aclarado giratorio. Con tambor de acero inoxidable, por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 25 de enero, la cartilla de la fregona mágica.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 Un punto de diferencia separa a los blanquinegres y al equipo de Unai Emery por tal de ocupar la cuarta plaza de la clasificación. A Mestalla, desde el esguit en esta sintonía, Sevilla-Valencia. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València, Sevilla. Esports 97, el partit. El teu equip, la tegua ràdio. Col·laboren Productos Belarte. Gasolinera Taxco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la tegua cita obligatòria. Esports 97, nit. El teu equip, la tegua ràdio. Cuando salga el sol me arrepentiré, cuando salga el sol me refugiaré. 128 la cabeza de Manawi. Me rockera roquera sí, sí, pandillera sí. no poché, eh. Roquera pandillera. Sí. En, en medio minuto se digo en desacato. Sí. En Twitter es Desacato Rock. Ah. Me siguen y me retuitea y todo, ¿no? <ríe> són d'Asturias i és un pedazo de grup que no que he descobert per al mes són molt, molt, molt bons me recordo de molta barricada però tenen un punt de eh, que com estic escoltant que barricada ja està bueno dit això i posada la cançó que és la finestra musical de Carlos Boscada de Dimats quan ve a Esports 97 nit no eh... partes el martes quiero canción también, ¿eh? Tú vos canso también. Ponle bueno. Nino Bravo aquí a la abuela. No, no, no, no, no, no, no, Si Bau volcanzó, Bau tindrá canso. Nino Bravo, Nino Bravo. No, perdón, mi hijo se llama Juan Bau. Sí, sí, sí, sí. ¿No? ¡Ostras! ¿No? Que la matrona me dijo en el parto, dice, ¿por qué no le pone Nino, Nino Bravo, hijo? <risa> Porque me me... Apellido <risa> mi apellido Bau. Mi apellido Bau. Bueno, Yo señores, me... eh, se había quedado Carlos bosque para explicar el tema de Marcelino. Ah, perdón, Marcelino, mira, eh... Eh, lo, la opinión que has, has dito antes, que también has dito en el que son un truño los, los premios... No, yo he dicho una, una, una chufla cósmica. Véselo, Mateis, pero, <risas> pero bueno, no, me, no me la, me no, pero, no es una manera más legal de verlo. Compartirlo, no, pero no es el tema de fondo. Uh -huh. si, si es una chufla cósmica, no lo recibas. Es, son una chufla cósmica. no, no Compartir, pero no es el tema. El tema es que eh, Marcelino <risas> carga contra la Liga Fútbol Profesional porque engañado por un periodista de Villarreal uh -huh. que no ha dicho el nombre, que como no es ninguno, güi feliz publicidad. Ha dicho que el premio que estaba destinado a Marcelino le han donado a uno y el periodista de Villarreal lo que, en vez de de Bombero Torero, lo que ha hecho de es informarse. Matos en Parlat güi, después de volver en internet que no se xina, en Parlat en la cap de prensa de la Liga de Fútbol Profesional que liquides y te agarra el teléfono y te explica. Resulta que no había dos premios, era Turega, que claro. ni a dos premios como a un récord bueno, para un Eva Turega vale. bueno, vale. vale. uh, eh, un premio que lo eligen los redactores de la página web de la Liga de Fútbol Profesional de lfp.es y hay un premio que lo entrega el patrocinador de la, de la competición que es el BBVA un banco uh -huh. y Eva Turega no nos ha dicho yo sé que es un poco raro y que hay una duplicidad de premios que en el futuro ya nos hemos dado cuenta que tenemos que corregir, pero Marcelino no, se ha ido. Claro, no? pero que, que que estoy de qué? No ahora cuando han pegado la cagada. No, no, no, no, es que ellos no han pegado la cagada, no, Es que ellos no lo han pegado. A Nebi Mace sí, Carlos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero que ellos dice, "Sí, es raro, pero tenemos dos premios. No le hemos quitado un premio a Marcelino para dárselo a uno." te va a una claro. cosa. No, no, pero tengo que acabar. Es que, que la liga de fútbol no le ha quitado el premio a Marcelino para dárselo a uno que son dos premios diferentes, con una salvedad importante, un matiz, mejor dicho, importante. El premio que le dan a uno tiene trofeo, ese trofeo que le dieron el otro día, ¿Sí? que se por ejemplo, en la contra que hicieron todos Y la Liga de Fútbol, la el torneo, el trofeo que eligen los... Eh, ¿Redactores de la página web? No tiene trofeo, eso, eso sí, lo anunciaron... Es una mesa hay, honorífica. Exacto, se llevó engaño, te quiero decir, Anche que Ancelotti... No, no, Ancelotti ha sido elegido el mejor de los la LFPS... De, de la página web de la Liga de Fútbol Profesional uh -huh. y el premio del BBVA se lo ha llevado Valverde, que ha pasado más de una vez que es rarísimo pero, y, y puede ser un trullo de Estambul que has dicho tú has dicho? <risa> una chufla cósmica de no pero que, que el cambio tiene la pata en Marcelino que no le han robado el premio a Marcelino para dárselo a Nuno ah, vale, que yo, se fía del bombero yo, torero yo creo que desde el momento en que le una, una duplicidad de premios te, te demuestra el desgabey que es la Liga de Fútbol Profesional general, claro. Val, y creo que Marcelino patina en que en que el premio es una castaña y agarar la rabita. Escolta, si es una si es una si es una castaña, no te sentid que te enfades perno rebrelo, pero es que no se lo han quitado. En, en cara Karila, que hay la no, no, ni en cara ni en Caro. En cara. Es que no te sentí, eh, se ha pasado de, ha pasado de fregada. Es es un ataque de, de, de cuernos y de mala información y eso para un tipo como Marcelino que ya a estas alturas tiene el culete un poco pelado, me ¿Sí? me, sorprende, me sorprende mucho. Folgado. Es decir, que, que, que lo haya informado alguien Que, se que le ha calentado el morro alguien Sí, pero creo que a estas alturas Marcelino, insisto, tiene el culo pelado Y, y, y no puede decir esa chorrada Porque es que más como los primos así son chorras A mí no me molestaría nada de, torno de la peña collons que vaina de Burxasot collons, que vaina. collons que, vaina. que vaina una basada per a tots ells si ho has esperat estar a l'altra cosa de la, la ràdio tu de Marcelo venies molt fort en el tall eh, per a sentir el tall no, és no no que jo es que volia el, el poses. però bueno, ja no... bueno, saben el que ha dit al final és un desastre lo de la lliga de futbol professional encara que este home, com ho explica Carlos no estava ben informat quan ha pegat el raje que ha pegat es que, claro, es que... Qué suave, llevamos. es que suave, es que suave si están estos cipisapeles, eh, madre mía. Eh, eh, Ojitos. Cortés, pan y mantequilla. exactamente eso. Perdón, llevamos, perdón. perdón. A, a, ojo, hablando de dos temas, sí. y los dos temas están mal cogidos... Por la Liga. Por la Liga de Fútbol Profesional. Claro. Porque El primer morse. tema es que, que ojo, tocado así la tertulia. Claro, tenías que dejar, uno, que la policía comandara todas las actuaciones que tenga que haber contra la violencia en los estadios de fútbol porque son lo que saben porque son los profesionales y luego si tú quieres dar un premio y tu patrocinador porque se deja una leña quiere dar un premio pues hombre unificarlo no sí. tengáis dos páginas web no eso es totalmente no de acuerdo es decir Tebas que la BBVA te paga mucho te Tebas eh, déjate de historias y mira los derechos de televisión te vas que pasa con el fair play hay para unos y para otros no Y, y es la canción de siempre llamemos a ahí va a, a sí, sí, pero, <risa> pero yo, quiero, yo quiero destacar una cosa al entrenador del Villarreal cuando la liga de fútbol profesional pasándose por el arco de triunfo aficionados como Miguel Castillo que tenía los billetes sacados para sí. ir a ver un, Valen, un un Rayo Vallecano Valencia y, el de, de, el de hora. De hora. y se lo cambiaron de ahora y se comió y, pa, y palmó el dinero él y muchos más aunque sea solo uno ya me vale para que los políticos pudieran ir al homenaje al Madrigal, que no discuto que la gente se portara mal, ¿eh? No, no, no ni Guadalupe, ni mucho Que le hagan un homenaje pero a, a otra no es, pero hora. No, pero no es pero un, un homenaje. Pero no me cambien mi partido a mí. Y, o que le hagan un homenaje a la oficina de la Valencia porque cuando le tiraron un monedazo a una OT a Messi, es decir, mm. lo, no lo discuto o sí lo discuto, pero me da igual. Pero es que entonces... Yo sí, yo sí lo discuto. No, vale, yo también, pero que nadie salía a decir... Per això jo diria abans, Carlos, que més enllà que el Premi és una chufla cósmica, que ho és, Marcelino s'ha passat de frenada. Punto i final. I una altra cosa mariposa. Ataqués cel·lus, total. Estic absolutament d'acord. Senyors, 12.25, es va donar per a molt, eh, però tenen que encertar ja... Bé, i serò per després de, de la pausa, però no, vaig començar ja. Eh, Mercat, com deia, el van ser 10 dies per pretesa revolució que en el seu dia va anunciar Nuno que, que no sé si vol 60 o 70 fitxatges eh, per ara per al mercat hivernal eh, i jo continue i de fet demà Fogado jo discutim en Superdeportes sobre el tema Qué rar. 6, senyores, eh, jo continué pensant que en lo que té equip en 4 mesos perdon de competició i només que no se li demana ni ser campion ni subcampion se li demana ser quart jo crec que ja n'hi ha prou de no. a per Camés, que la emprescó cafè del propietari, vou dir, no pots anar en el cafètxo del nuevo Rico. Però jo jo el com banda de la tele en, en Nadal, me lo pido, me lo yo, no, sí, joder. Trevaeta yo... me voste algo, donèli una impronta al equipo una impronta que no una imprenta, que después diuen que iba a dir de la imprenta, al equipo Beldome. Que a, eh, bel a dir de la imprenta. Dumen, sí. Y ah. <laughs> i possiblement si l'equip té una, una identificació del seu joc veurem com futbolistes rendissent millor i a lo millor no fan <ríe> falta tants fitxatges jo estic totalment d'acord en tu jo no. tampoc no. ho, ho, ho, vale, no, no, ho, ho he dit i ho he escrit ho eh, he dit i ho he escrit però també l'entrenador té un punt de raó quan, quan demana més futbolistes perquè eh, el, el rival estan molt bé, és una realitat Pero ahora el Valencia te la posibilidad porque la economía Lo permite al margen del del financiero de enviar la plantilla, crees que, que te el deure de mejorar, te el deber, la obligación de mejorar la plantilla. Ahora también hay que demandarle al entrenador. Vos tenéis tiquetadores suc a una plantilla buena que te y, y voy a decir, yo voy a pensar que en, en lo que has recaudado de Carleigh, que es lo que te espera fichar, si vendes alguno merda así allá, de lo que te sobra Pero ahí a Godedit, por ejemplo, lo que siga Eh, són fitxatges de complement tu les teves apostes ja les has fet eh, no sé si algun complement te va a donar la Champion ara, quan més fitxatges tingues és millor però el primer que hi que fer és exigir-li a l'entrenador que fas un equip de futbol que per moments me dóna la sensació que no l'ha fet jo, si me permitís, jo quiero fitxatges ojo, que mejoren lo que tienes també quiero que en uno i és fà fàcil i és fàcil d'hivern, Bau millora bueno, el que tens si sí, es bastante sí, sí. una ñañada yo, sí. no yo no soy profesional como de fichador pero sí sé por ejemplo cuando no hay fútbol rellenar 12 páginas de periódicos es decir que los fichadores tienen que saber fichar en invierno, en verano y en primavera y en otoño, creo que sería interesante reforzar el equipo pero por una razón muy simple, esta temporada ojo es la más cara muy hasta, hasta ahora de todas clasificarte para Champions ah. con los puntos que tiene el Valencia los multiplicas por dos y serías Champions pero en las 10 últimas temporadas de Primera División. Ojo, y ahora nos pondríamos la mano en el fuego. Y, y el Valencia, siendo quinto, ojo lo que voy a decir también, acabaría, si, si va todo igual, tendría al noveno clasificado a 30 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una clase alta cada vez más alta en el fútbol, gracias Tebas, y hay una clase baja cada vez más más baja en el fútbol. La clase media, los equipos del montón... Andes a, a No, es que va a quedar... El, el noveno va a quedar a 30 puntos del quinto. Eso es un disparate. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay que reforzarse, claro que sí. Que hay más competencia en la parte de arriba, efectivamente. Ay, ay, ay, Mira, ay, sí, yo, sí, yo me acuerdo sí. una vez, una vez Valverde, que yo para mí me parece un gran entrenador, aunque sí. está fatal en el Atlético de Bilbao, hizo una conferencia, creo que fue en, en, en el Cotif, y hizo una reflexión al respecto a la clase media, y decía, es que yo estoy viendo que la clase media en el fútbol español desaparece, y el gran ejemplo es ¿cuánto tiempo la selección española que era muy buena y jugaban todos en el extranjero quiero decir, ese Javier Jurado pues le pagan más dinero en Rusia que en, vale, que, que en el Valencia en el Villarreal o en el Sevilla eso es un ejemplo de que la clase media está la desapareciendo, madre. si apuntan equipos ahí arriba, pues pues el Valencia porque llega un inversor, pero más allá de, del matiz de, de, lo de la clase media creo que alguien ha dicho no sé si Manolo o, o Bau también hay que pedirle a uno que se aclare ¿qué tengo que fichar? ¿se ha jugado de 200 maneras diferentes? No, és, una, és un altre debat, eh? estem parlant de si el València necessita... No, no és un altre debat No, no és un altre debat, per a res és un altre debat, No, mira, anem a fer una pausa per a la públic i en tornar llegim el Twitter i t'explique per què no és un altre debat i més, un una volta res. més acabaràs donant-me la raó, encara que tu no vols però acabaràs donant-me Jo crec Rao. que sí, saps, li donaràs no. Sí, saps, sí És sí, sí. no. <laughs> puñetero com ja són Pausa, anem al Twitter i tornem, vinga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 Diumenge, la batalla per la Champions es juga a la 97.7 Ràdio. Un punt de diferència separa els blanquinegres i l'equip d'Unai Emery per tal d'ocupar la quarta plaça de la classificació. A més talla, des de les 8 en esta sintonia, Sevilla-València. Molts contes pendents que podràs viure amb la narració de Manolo Montal, Salva Folgado i els comentaris d'Òscar Rubén Valdés. València-Sevilla. Sports 97 El partido el teu equipo, la tegua radio Colaboren Productos del Arte, Gasolinera Taxco, Ferto y pro Si te agrada el sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equipo, la tegua rádio. 12 i 32, com deia, repassa el Twitter, la pregunta que estem fent en el dia d'avui, l'entrarem també, eh, després que jo li expliqui a Fogado el tema de que si té que veure o no que l'equip sigui sí reconeixible per als fitxatges, eh, estem fent-vos una pregunta, si penso que el partit contra el Dumenge, contra el Sevilla el diumenge és decisiu, amb, a banda de que continua la enquesta oberta de la primera volta del València-Güey de Futbol, que també ayer m'he donat... Eh, monto el lokey para contestarle ¿eh? y también me tendrá que contestar eh, Carlos Bosch también la pasaré a Carlos Bosch para que la conteste por ejemplo Dios VCF, si sí es decisivo de ganar mucha moral no hacer cero sería un paro, el domingo me ya sería una caldera a tope y amunt, eh, Moisés dio, no pero es muy importante a final de la temporada son decisivos pero aquel es especialmente porque val 6 puntos, no pueden fallar en la teoría de Jean Martínez, val set i també tenia no, eh, la seva part de raó eh, De la meva 8 eh? 8? Sí. Ara me l'explicaràs sí. eh, DS7 diu És importantíssim després de de l'any passat on caiguem eliminats I siguem rival directe per a la Champions eh, No n'hem viu Per suposat Sobretot traure el Sevilla tres punts d'avantatge I el gol a veràs. Que en cas d'empat ve prou bé Xavi Simon, Més que decisió és un partit per a deixar clar Que som una seriosa alternativa per a quedar en jocs Champions més per a Luis Ponce diu Molt important per una rau, Que és allunyar al Sevilla Per si donar la casualitat Que el Sevilla guanyar al Madrid No li diu Jo diria que molt important Per la moral de l'equip Però els partits decisius Vindran més endavant O no fre furió No, per ja que guanyar-lo Amunt i guanyant-se dute se a dubte tres cel·los És per indicar-los Elías López diu No és decisiu Però és vital guanyar-los I més en les gales Que tenim tot tots els valenciistes De l'any passat Oh, eh, per, així, per així alguna opinió més més enllà de la gent moltíssima que està continua contestant a contestar l'enquesta eh, Salva Ferrer diu absolutament sí, tant esportiva com anímicament començar la segona volta per damunt és fonamental eh, Carlos Alguéster diu no la decisió del partit contra l'Espanyol fa dos temporades, segons Jo Pereira Héctor eh, Villena és decisió per els punts, per els gols que es marquen per a Champions en guany i pel que ha passat durant aquests anys i per últim alguna resposta més, eh, per a que diu, eh, decisivo no diu Davis, però importantíssim perquè són 7 punts, 3 que ganas, 3 que no ganan i un del gol a Verais, que era la que havia. la Bau, la seva teoria, però de la cueva eh, la teoria eh, de Vicente Bau. Però estarà la teoria del de mateix eh, Jaume Ortiz, Juan Palomino i tots els partits, fins al final de la temporada són decisius, n'hi ha guanyat per totes a la Champions League just tornem. Eh, y dio, eh, niño rata, vamos, recordé la pregunta esta medio. Moralmente es muy importante para el, el este name tagada. ¿Cómo? Niño rata. Niño rata. No. ¿No? ¿Quién es Ichoche? Eh? No sé, yo le pregunté. Y Manuel Gila que digo espero que Álvaro Negredo no pueda celebrar muchos goles contra el Sevilla y que la y que la croqueta de Emery se convierta en empanada. <risa> Manuel Gila es una Esto es esto es camela. Ah, ¿eh? ¿Cómo se te va la pinza? ¿Qué se tiene? Es no, una cansoneta de no. joyita, sí, la paredita. No, la paredita no. La escoleta de Arturo. Ah, Arturo. Arturo. Ah, Leo, Arturo. Por lamentable. lamentable últimamente, lamentable. a mí me estás arreando. eres ñeñanos, no sé por qué. En lo que yo te cuide. Por lamentable. Tenía un poco de punto a caminar. La cansoneta de Arturo. Vamos al paramos. A ver, esta, una cosa. Está bien el Twitter. Y la canción de Facebook. Voy a decir, no, se han de entrar ya. Chas y o Bueno, chas y o socials. Holgado, si tú tienes un equipo... ...que té una identitat definida sobre el camp... Claro. Mm. ...els futbolistes en direm millor... ...i a lo millor no donen la impressió... ...que fan faltar tants reforços... No? Lo... ...s'ha sí, sí, parla parlat de si el València necessita fitxatges... Sí, crec, no. ...crec que és una obvietat... ...que necessita reforçar la banda dreta... Jo crec. ...ja la necessitava... de que se lesiona la Barragant... ...crec que tots estàvem d'acord... ...que se necessitava un lateral dreta de major nivell... ...i ja se necessitava... ...crec que tots estem d'acord... Eh, un sustitut de Javi Fuego O sea, un mid-centre que siga Veritablemente y específicamente defensivo ¿Cree que tú ya de acuerdo en eso? ¿sí o no? ¿Sí, eh... ¿Sí o no? no? Manolo, contesta Yo, yo en la arribada yo de no. Elton no Ya no ves tan perentoria y, la... ¿Y lateral? Yo no Barragán estaba cumplint oh, Ahora Yo, yo sí me, sí me sí, tú a la me has preguntado lo que yo opine. Sí, claro, si, si, si, cumplir, si cada dos semanas Cambio de opinión Cada 2 semanas yo no, eh, yo no cambio dos, opinión barragan, ¿eh? Ahora, arriba Tenzo? va a arribar en el mes de septiembre y me acabo de encontrar a Juan Arriba Tenzo. ¿Y estás diciendo que no es defensivo Enzo? Estoy diciendo que para mí es tan Tenzo, ya no pero es defensivo es un seis, es un seis. No contesta. No surt sis. Bueno, pues ja pots... No hem preguntat, senyora. Contra el Madrid va estar malament? No, va estar malament. No mal. hem preguntat, senyora. Bueno. puc fer alguna pregunta més? Senyoria. El València no està buscant un lateral dret? No s'encavoteu? No ho no afirma un lateral dret, el València. No s'encavoteu? Per a no ho va afirmar. Ah, no, però estem parlant de fitxatges d'ara amb el Txull, tio. Però per sí, a mi, ara ja, necessita ah. un lateral dreta. És la meva opinió. I també vos dic una cosa. Quan no exigis fitxatges és perquè sap que li es a donar. Claro. Y algo bien allá torna esta la misma teoría, no, pero si yo soco a Mikel de, de, de un Peter Lim y del altre, Jorge Méndez sé exactamente lo que me van a donar y cuándo van a dar. Te vas el que es no van a venir. Porque bueno, le iban a dar refuerzos o no le iban a dar refuerzos. Y bueno, sí? Oye, aquí el de Skype, el de Skype llamando. Y ah, es muy sí, sí. fácil, <ríe> es muy fácil que te firmen hola, hola. Fuc, que te firmen te fuc... te sentimos, vau, espera que la estáfolgado Es muy fácil que te firmen futbolistas en la actual situación del Valencia que en la actual situación, por ejemplo, del Eichs. Pero, y comparo la rueda de prensa de Fran Escriba de Manares Reforsos y la de Nuno de la, 3, no, la pero, pero, pero, pero, pero pero salva, más allá de teorías conspiranoicas. es que es un balance diferent, no, no, no, diferente, Carlos. salva, pero que el fair el play financiero, el futbolista. Que el coach burlar el fair play el Valencia te lo que le ha costado Carles Gil lo que ha recaudado Carles Gil para fichar. ¿Y cuándo se paga Enzo Pérez, Carlos? En Guay no ah, Pero es que no ¿Vemos pero... cómo se puede burlar a Fair Play Financiar? ¿Sada? Es que no ascoltes Y no te fíes de periodistas Sí tío. que me fíes claro No, me no, fíe. no te fíes de periodistas Que ya guardemos todos vegaes Que el Valencia te va fichar Lo que ha recaudado Pero el Carles Gil Va correcto vale. ¿Pero yo puedo hablar? ¿Pero hoy no va a firmar? Ahora, ¿Eh? vamos. ¿Va a firmar o no? ¿Que sí? Yo, cre yo vamos. creo Vamos a ver ¿Pero que no me... va a ser un fichaje De dado 15 millones? Bueno, pero será un futbolista Que le importará Méndez ¿O no? No No Bueno, yo, yo creo que Que, ¿Que no? sí. vale. Vamos ver, yo creo que cualquier fichaje que llegue para mejorar la plantilla tiene que ser bien recibido. Claro. Que lo pague pero Claro que eh, que, sí. eh, que lo mal, que lo pague. me da igual quién lo pague, yo sé Y quién lo traiga, sí. Como aficionado, y como periodista, fichaje, fichajes, fichajes, fichaje, si fichaje, fichaje, fichaje. mejorara pero, pero ojo, para mejorar la plantilla, en eso estoy me alineo totalmente al lado de, del zorro folgado. y me alineo también del lado de Manolo Montal Porque para fichar algo que mejore lo que hay Tienes que saber a qué juegas Tienes que saber si quieres Por poner un ejemplo no, no, no es por quitar, Si vos pues, uno te da un carrilero si, si quieres un defensa que no pase a medio campo O si quieres un carrilero que llega al día fondo y centre Pues tienes que saber a qué juegas Y yo, si me pregunta un periodista Pues de Madrid y Barcelona Cómo está jugando últimamente el Valencia en uno Pues te tengo que decir que no lo tengo, claro. que, de, de, Siéntate que voy a empezar, ¿no? <risa> no, no, no. no. Le, le corto directamente, hago un Marcelino y le pego un chaza y ya está. Ya está. Yo, yo estoy, en ese sentido estoy con con, con Vau y Madolo, pero yo... Uy, ¿Otra vez? No, a ver, pero yo me caliento bastante la cabeza con el Valencia, ¿no? Siempre, <risa> siempre, ¿no? ¿no? Yo, en serio, yo a mí me está en mi chite y estoy pensando, pim pam, pim pam, ¿vale? No pensé, de, de todo lo demás yo pase de todo menos de Kurs, ¿vale? que té un amic meu, entonces he tractat de ficar-me mmm, la roba de premsa de l'uno l'he escoltat, 5 o 6 moltes ¿no? Mm -hmm. no va de broma, el mateix dissabte dilluns de matí per a la tele m'he mmm, escoltat moltes vegades i ja he dit, torna de vell que possiblement se passa de frenar quan par, diu d'estructura, perquè esta setmana sí. no hi ha cap canvi d'estructura, no sé la que ve però esta setmana no, però sí que parla com si fora l'amo, eh? sense parlar a Nuno, si està sí. parlant l'amo vale? eh... Yo, tratando de ficarme en el cap de uno que para mí ahí se pasa de frenado una volta más que sí, que sí, que sí, pero... Ahí no es el Valencia Es como lo de la bomba Si me permitís sí, él, sí, él, no él no es pero... quien para decir eso Porque además es un insulto del resto de jugadores Que están en sus órdenes Totalmente, pero voy a decir, la sensación de que está por ante el amo Yo creo que la tienen todos ¿no? sí, vale. a, a, a, Entonces, tratando de de, de, de lo que piensa Nuno Yo arriba a una conclusión Yo estoy de acuerdo con lo que digo en desfichaches Bau y y, y y pero y, y Manolo, pero yo voy en el supermurcielago y después han a desarrollar la mesa esta vez para allá, así que me arranque. Nuno en un momento Nat eh, dona en un sistema de tres centrales y dos carrileros largos y es su piedra filosofal. Si vispera remontar al Rayo, si vispera goñar en Eibar, si vispera goñar al Madridio, voy con esto. Desde aquel momento hizo Spartich Finzada cada vegada que Nuno no ha tenido el futbolista es suficiente. Ha cambiado. Perchual en ese sistema ha cambiado ver, el sistema. Entonces, ¿qué está demandando? Futbolistas, pero no tiene que cambiar el sistema. La y jugar en qué sistema. Que tiene un sistema sí, definido. Sí, sí, sí, sí, sí, pero sí. ya él tenía antes, que era el 4-3-3. No, bueno, y ahora tiene el 3-5-2. y ahora el, ha cambiado, sí, claro. sí. Y entonces no, está no, diciendo, no, no, está eh, ver, Sí, que no digo que no, pero si, a, es pertornar una explicación dir, Este dijo yo voy Cholechina y ni hay que no futbolista para Cholechina China que he educado futbolistas para poder Cholechina siempre no está evolucionando mucho con la forma de jugar <risa> sí, demasiado wow. claro el jugador que podría ser bueno para fichar por ejemplo en, en verano jugando al 4-3 pues ahora no será bueno porque juega de otra forma sí, sí, sí Enzo Pérez eso sí, es lo, lo importante ojo de lo que yo entiendo la coordinación la coordinación que tiene que haber entre un uno que después de un partido pega un raje en sala de prensa que se queda nuevo claro dando ofreciendo esa imagen de, de, de que yo soy el amado del calabozo que además puede ser que lo sea y y una, y, por mo, y por momentos falta de respeto a la gente que está trabajando y sobre todo las, y sobre todo, todo la... un error estratégico porque... no, no, ya, en la dirección deportiva no, sí, la... pero, pero a, a, que sí, que la falta de respeto no te digo que no pero, vamos, pero que hay un error estratégico que cuando quieres ir a fichar no tienes que decir que vas a fichar que te están esperando sí. todos Porque pi no, se piensan que... que tienes 15 millones para fichar Carlos, el, pro el problema es Nuno Porque ha dicho Nuno que vamos a fichar, vamos a fichar, vamos a fichar Pero eh, Carlos, el problema es Nuno Que se aclare exactamente lo que quiere Y que no coja más protagonismo que el que le corresponde que Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero cuando Nuno hace esa rueda de prensa Hay un matiz que dice Y no podemos ocultar Que no tenemos jugadores por banda Porque no sé, qué, porque no sé cuántos claro. Por eso nos vemos obligados a Y él está pidiendo jugadores de banda no está. Pero es que necesita futbolistas de banda Yo también lo y, creo Sí, sí, que no lo niego Pero para jugar en ese sistema del 3-5 sí. Entonces, Carlos, al grano ¿Tú crees que Rufetti y la ya tienen ese jugador de banda? Fue <risa> ¿Sí? portada, saca Super Mañana ah, lo otra diré, hombre Sí, me la tendría que donar Carlos Bosca pero hoy, hoy, a, no, hoy no, la último Ahora último. mismo en la página web de Super Deporte Hay el nombre de un lateral derecho ¿Sí? Que Marco se Rocha. contempla para la temporada que viene ¿Y Aquí es Sí de Méndez, claro. que se contempla para la temporada que viene. ¿Es de Méndez, has dicho? Sí, ahora acabo, ahora acabo. Es un futbolista del que en la Valencia hay informes de hace mucho tiempo. <risa> Qué curioso. ¿Eso sí. quiere decir que hay informes desde la época de Rufete? Sí, pero que en la época de Rufete era muy caro y es un futbolista que ha comprado Jorge Méndez, pero que no va a vivir en Guay. Yo digo una cosa, si al final es Jorge Méndez... Eh, y se queda este futbolista que él va a colocar en el Oporto, en el Valencia o en el Benfica y el dual Valencia, yo no tengo ningún problema porque es un gran lateral ¿eh? pero está en Parland del Mercado de Ivern, sí, sí, sí. empieza Salvorez sí, pero bueno ¿No, no? pero es una objeta que necesita un lateral Claro. Que es lo que yo edit dicho. No, que no, que no. vingara es una es cosa, es que, una... Vingara, que vingara que es otra. Sí, pero pero, pero para la venda de reforzos. ¿Cómo cambia el mensaje este hombre? No, no, no, no, no, no, no. no. Meua... El debate es el mercado de invernas, Salmonez. Meua... Sí, meua... El mercado es Sara. Me la... El mercado es Sara. No, es... Bueno, vale, el... muy como un anguilar. Él es Peter igual que Pablo no, Leiva. El mercado es Sara. La meua lectura es que, si ten Salim y tienes a mente, a decir, tienes un empresario multimillonario y tens un super agent de futbolistas, es más fácil firmar WIPER al Valencia que la temporada pasada o totalmente la anterior de acuerdo, per totalmente tant, de acuerdo, per tant fan falta reforzos, ahora, futbolista de soles que es lo que demanda eh, Nuno según la teoría de Carlos para jugar entre centrales, es muy fácil firmar, claro que fan falta reforzos y te van a mejorar, y tens eh, esa garantía del propietario y del representante, claro que tienes que firmar mateixa, claro sí. Daros cuenta, de una cosa? tenemos 15 puntos más que la pasada temporada justo en el Ecuador de la Liga, Correct, eh. más. Y con 15 puntos más no estás en puesto de campeón porque hay cuatro equipos. Es que grupos. yo creo que esa es una de las historias está que le está, la clase, la que la le clase, está en en, en, en tanta entrenador la entrenadora de Manan en Reforms, a Manan no, Reforms no, que, es que dijo, con que yo, 38 y no me dan ni para ser cuarto. yo, yo te una, mm, una cosa, y yo una cosa, la... vale, Estoy una encantado estoy encantado de que el entrenador no te la aprecio porque el Valencia no es el estilo es mi amigo Peter que no digo como crítica me lleva tenemos un proyecto para gastar mucho dinero eso es muy pero esto no es Alicia en el país de las maravillas ¿tú de crees el otro que día, ahora, hombre, tú no te la aprecio? que, que no noto la aprecio pero que está asustado y está nervioso el otro día va a hacer una rueda de prensa con si encara entrenar el Río ave cuando digo contra la Almería hemos jugado uno de los mejores partidos de la temporada. Che, yo te di que con Parla y demanda fichajes de esa manera es porque está nervioso y está notando la presión. Claro, y está no, notando no. la presión de que, che, que no, que tráeme más que no somos cuartos. 12.47 12. Quasi, fem una pausa Y tornem, pero a... Bueno, vos hemos que donar La, la portada, portada del Superdema, sí, segur. y seguro yeah. Y, básicamente, yeah. encara queda Algún tema también que parar Fins a la una de la matinada Así es, Ports, no nantes en it JR Valle, tu concesionario Seat Abre en la pista de silla En Avenida País Valenciano 2 de Sedaví JR Valle, tu concesionario Seat En Valencia y Sedaví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 12 i 49, en el tram final del programa, en la tertulia de 8 de maig, en la 97 punts de ràdio, així és post-97.000, fins a la 1 de la matinada, abans que Carlos Bosch ens passi la portada de Superdeporte, no de Perú, que acabem de... A un oyent que es diu Manuel Gila, en el seu Twitter, que s'acaba de ficar en el enllaç, amb el Superdeporte, i un Superdeporte en Perú. Eh, hi, havia, hi havia una pàgina web en Cádiz. En... En Cádiz. En Cádiz. El bueno, pero, un, un seguimiento y a continuación amenaza radical. Y amenaza radical. Yo le preguntaría a Manuel Gilasi, <ríe> que, que sigue investigando el superdeportes de, de Perú, ¿eh, Manolo? Sí, de Perú. De Perú. A ver si hay alguno, una guitarra o algo bueno. por <ríe> Señores, partido contra el Sevilla. Pero a vosotros, ¿es decisión? Tres a ser. A banda de eso, ¿es decisión o no es decisión para el Sevilla? Sí, pero vamos a explicar la misma teoría. La del <ríe> Wittpunsch. ¿Es veridad...? Pero, Mau, es, pero, eso, pero eso es decisivo el partido Es muy sencillo Y, y no sé se, eh, Bonico Seguro que hay el banao Pero no tan fino como yo uh -huh. El Sevilla que te lleva Un punto Un punto Si te gana Cuatro uh -huh. Si gana Madrid Siete Y el gol la verás Ocho ¿Quién tiene razón pues? Manute, vao Pero ahí Pero ahí estás <coughs> En que si Sigüena el Madrid Pero tú sabes el atraco Que le van a pegar al Sevilla, Mau? Por favor eh, eh. Que iba, en Madrid va a ir piano, piano pero a toda leche no, no. Y... <ríe> piano, piano, pero toda leche en Madrid el Bernabéu ha ganado más de una vez sí, en Madrid se le da la moda del Bernabéu sí, el Camp dos camps que se le de categoría a, a una y en Madrid se le doren muy bien y más con imprenta es un equipo que se nota la imprenta de su yo de otra forma sí que creo que es un partido importante para que el Valencia marque el territorio para que la moral suba para que la afición se alegre, que se Sevilla nos varios palos consecutivos Y la moral siempre sirve para todo, cuanto más caldito, cuanto más chuchu, mejor sabe el caldo, uh -huh. y un, ahora mismo el, el, pues probablemente Sevilla, eh el Villarreal, pues sean más rivales directos de Valencia, que otro. Mira, eh Yo me he hecho una relajación de No, no es decisivo, sí es decisivo Pero no? no? pero, ¿sí? pero fundamentalmente Amore no es decisivo al 100%, pero sí es decisivo en un en una historia. Si el Sevilla te engaña, me señora que tú después tens 18 partidos per a recuperar-hi aquests dos punts que és cert, encara que jo tinc una, una teoria molt particular sobre sobre quatre sobre punts, l'anàlisi del calendari que li queda a València i Sevilla perquè el València té que d'anar a estadis molt forts en la segona volta cuidado que els forts han passat per casa ho ha salvat tot molt bé el dia del Barça el ha salvat bé però ara li toca al València visitar Camp Nou, visitar Bernabéu, visitar Sant Mamès... Calderón. Calderón, cuidao. Salud per... per tant, el partit del Sevilla és decisiu. És <laughs> decisiu per això i perquè una mala, si el Sevilla té a guanyar te la teu nou guiga, té a guanyar el i a igualtat de punts, a la fi el Colàveraix pot ser molt decisiu. Te ho acaba no? de dir, va Sí, sí. es que no, no, no, no, no, no. no ahí, yo no, no paro no, no. de Wittpunt porque ya la teoría de Wittpunt yo paro si le guana el Sevilla al no, Real Madrid no el Washington Wizards empate en casa del no, Green no, Bay vale, Packers vale. no, ya no yo estoy parando Valencia y Sevilla o sea, sabes, que la, ¿sabes lo que acabáis de hacer? No? el que me va a rechar un equipo de la, del básquet en la, de la NFL y un cofet sí, aposta es, ah, vale. Eso, pero, eso por las ganas de faltarme el respeto eso, sí, sí, evidentemente Se ha puesto nervioso y como no le veo la cara El próximo día quiero, quiero vivir No le digo la cara, pero ahora no, ¿Cómo, no, ¿cómo no va a ser que ¿Cómo no va a ser importante el partido? Eh? ¿Cómo no va a ser importante que, el partido? Importantísimo Hombre, importantísimo. Joder, pero por favor Es que eh, Es la que tú estás jugando en Sevilla, ahora Y me ha representado Y para saber dónde estamos, que, que nos han tirado de la copa de una forma indigna. El Valencia tiene que sacar eh, eh, lo que lleva adentro y decir vamos para adelante, vamos para adelante. Mm. El Valencia empezó muy bien y se está viniendo abajo. Esa es la realidad. Sí, el Valencia ha tenido dos crisis, una el mes de noviembre, creo que no gana ningún partido. Mm. Después de ganar... Le dieron el premio en uno de mejores declaradores. <risa> <risa> <risa> Pero ahí, ahí este Marcelino Panivino, ahí no se quejó. <risa> Pérez, a Marcelino se le andó en un central. ¿Faulista? Sí, al Arsenal Al Arsenal Moussak porque se va sino... bueno, a Si no... Bueno, a lo que ahora sí. mm, Pero han de donar 20 millones ¿Por quién si no será el Y si la per ámbito eh, no, sé, no sé, se... Estabas hablando de las crisis del Valencia Sí, sí, la primera yo, crisis yo... es la de noviembre Y después de, la de, la, el empate en Vigo Y la eliminación del español Pues te da otra mini crisis Sí, necesitamos uh. ganar porque hay Ha habido una, eso, pre, una mini crisis Bien, Eso eh. eso lo, lo sabes tú, claro Por, por las devoluciones, ¿no? <risa> no, hombre, lo, te lo digo por los resultados Aunque las cosas como son Y las sensaciones... A lo mejor la crisis es más la, larga. La sensación, Carlos, ¿Eh? es que el Valencia desde primeros jornales era pro más reconexible que el Dara. Claro. Encara que el Dara lo mejor, pero en 1-3-5-2 sigue el sistema en el, ah, el, el eso, cual Manolo, yo ella ha sempre... trovado la pedra filosofal. Yo siempre te he dicho que, mmm, si vas a resumirlo muy fácil, yo no veis a Simeone cambiar de sistema. Sí. Yo no voy he a echar Simeone y cambiar de sistema Y no me agrada que cambie de sistema a 2x3 Y la sencilla se dice que no tiene que a Gaya en Vigo Cambie el sistema, o tiene Otamendi no Cambie el sistema, no cambia Simeone, el sistema dependiendo de otras cosas Simeone, no porque le falta uno Simeone cambia, eh Yuga 4-2-3-1 4-4-2 Eso es cierto Pero lo que hace 2-3-1 o 4 4 2 Es ficar a Arda Turano no, o no ficar a Raúl García No, no me vas, no me vas Bueno, el lleva más que más que, que, que ellos... yo de más que cambios en uno es sí. hacer equipos reconocibles o sea, el Atlético de Madrid es reconocible el Madrid es reconocible el Barça anda un poco perdón <risa> y, y el Valencia era reconocido al principio y luego está perdiendo la identidad el uno equipo. en pretemporada recordemos decía de jugar con el doble ocho que eran Andrés y Parejo luego apareció Javi Fuego y se olvidó del doble ocho y, y Javi Fuego era indiscutible era cual, era empezamos con el 4-3-3 sí. se lesiona Parejo y cambia y se torna Vareta Ese Torra Vareta y hicimos un 4-4-2, un 4-2-3-1, un no sé sí, pues Luego, ese... luego el, el Rayo Vallecano nos pone contra las cuerdas. les no, decimos, ¿qué? Pero... Yeah, nos a los caballos. ya hacemos un, una línea de tres, remontamos, nos vamos a ir con una línea de tres. Yo veo un punto de improvisación que no me gusta. No, yo no, me no, o sea, a mí no. Chico, por eso me refiero que... Eso pero... es, es una cuestión pero... de gustos. Por, por eso eh, yo estaba eh, cogía un poquito de montal y un poquito de, de folgado. Que para reforzar al equipo tienes que sentarte con el entrenador y decir tú que, aparte de montar pollos en ruedas de presa, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto Porque es Porque to el, el, el futbolista que, que, que llega al valencia a mejorar la plantilla, que si no, a mí no me hace falta, tiene que ser alguien eh, eh, que case con la forma de jugar de espíritu. <risa> claro. Que sí, vao, pero si tiene para razón que un santo... <risa> No, no, no, no, te, no ha quedat clar No, però, però el que, el que eh, sí que està clar és que probablement eh, con deia eh, abans el València d'Ara eh, o a partir d'Eibar, en el qual Nuno cambia a tres centrales. Va a cambiar la otra vuelta, podemos hablar ya de lo que va a hacer este CAD de semana. ¿El Tudês el Dumenche cambian? Va jugar a jugar en tres centrales otra vuelta. Sí, como claro. eso Torrao Tamendi, tres centrales. De no juega a tres centrales porque perdeu Tamendi, cuando perdeu claro. Tamendi cambia el sistema. En Vigo te no tenía allá y cambia el sistema. Y ahora si te ha... no tenía parejo y cambiaba el sistema. Haga, ya, ya ¿Cambia el sistema en base a futbolistas? Járate, pues un, un déficit de un lateral dreta, pero recupera Outamendi y digo, lo mejor que pufer es jugar Cancelo, que es lateral, pero que te voltees en ese terreno, pero que, de mí del campo que apenda como un avión, que el alterio va a demostrar, y a partir de ahí, ten menos exigencia, entras en el de Cancelo claro. eh, Defensant, y yo creo que va a ayudar. Totalmente acortear las opciones, pero a ayudar. Yo creo que un equipo que te puedo fijar a Denis Suárez, Manolo, Reyes, a Deulofeu, no, no, no, a, a Reyes... Reyes y Reyes. entrará para la banda de Cancelo Olbelina de Eulofeu que lluga para la otra banda Y de Dani Suárez que lluga de punta o para otra banda eh, ¿Tú, tú crees que eh, va a ficar a Cancelo para parar a Reyes? Si no que el ficará Pero normal. que es que la de Cancelo uh -huh. le esperará Mustafi Le esperará, Mustafi. no, eh, Orban No, no Mustafi, Mustafi Cancelo chúa la dreta, salva Orban ah, sí, para la derecha Perdón, perdón Le esperará la, Mustafi a, Te aceptamos las disculpas Y sí, uh -huh. cuando Mustafi se embacha el lateral Enzo se posará de central. Costado también, Di, que lo que va no a pasar juega. el día del Madrid. No, es, es. Decirte, no, juega, Rodrigo. no juega Rodrigo, entonces. No. El... No. Chuanan dos puntes, Bau. Exacto. Por ejemplo, ya a Rodrigo le veo en fase creciente. Yo también. Sí, Rodrigo. Y es una opción Rodrigo, también pera la derecha para Igual que mí. el S.O.D.I.G.E.R. que estaba pera banqueta, ahora está tocando a la puerta de la titularidad. Sí, mí es suerte? una opción para la banda derecha también. El que pasa que yo creo que se le canta a la percancelo. Tú, Jolgado, involuciones con la alineación igual que en uno con... Yo, yo no descartaría que chue... Eh, yo chugaría en Rodrigo al cárcel. Claro, En Rodrigo Negredo, perdón, la teoría Negredo. Estaba tieso, banquillo, pues hombre, ahora banquillo, Paco. Yo ve he Pues me chue, la va, la batichama que antes decían que no, yo no, lo mejor chuaría el negredor. Dos semanas seguidas marcando. Ha hecho a Rodrigo, a claro, a vale. electricidad, ha recuperado vale. el borde, de, de ese futbolista Rapid, que es muy rápido, que te un unas De cames. Vea atleta. Te cambie de ritmo también, y después te te fam, un futbolista que tenga fam, voy yo. Para mí, sobre todo, sensaciones propias. Se siente eh. ahora más, más importantes, se siente más a gusto. Los eh. goles sirven para motivar, pero son goles. Pero es que, en general, está cuando mucho mejor. Y, esta, y otro es, día le pega con una clase al larguero, che, madre mía. Está ah, ah. en fase creyente con Diabos. Vos, de mala, portada de Super... El de Valenciano, el de Perú, que tú? <risa> <risa> a banda de las del fichajes revancha ejemplar, dedicado al Sevilla. Al Sevilla, ¿no? Que ya gané. Para, pero Dejeme. a Guayari, Dejeme. al Sevilla, de todo el que pasa el año pasado en la Europa League en ese famoso partido de Enviar el último minuto que no me estoy a recordarlo se hemos aburrido Scars señores lo decimos así señor Bao ha estado un placer eh? el placer ha sido mío ¿Vale? ¿Vale? Eh, señor Bosch adeo, adeo. a tú te ves de más ¿Folgado? a tú también te ves de más Bao, estás en pijama es una curiosidad <risas> que hay dentro la nit ha pensado ya ha pensado ya ho dicem així, senyor. Recordeu, el pròxim mesit és amb Demà, dos mitja, al Supermulcielago, a Levanta Televisió i 97.7 Ràdio. Així tornem a les 11.30 en la Ràdio 97.7 Ràdio amb l'esport 97. Acaba esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins i tot.